Y respetamos el entrenamiento a pocas cerradas pero ya abrieron las puertas y estamos con Gustavo da Conti entrenador de Flamengo para consultarle, bueno, ¿cómo llegan al partido? más allá de esta baja sensible de Gustavo Barrera disculpe, Graham eh, ¿siguen siendo favoritos o cambia la ecuación? Sí, creo que nunca nunca salimos como favoritos acá estamos hablando de una semifinal de Champions, donde tanto acá como en la otra serie 15 con San Lorenzo yo creo que no más favorito Hay que jugar, hay que pelear por, por el partido. Tenemos una baja importante que, que Gus Barrera, que Panchi no, no está bien para no no, ve, no vino a jugar. Eh, esperamos que pueda jugar en, en Río, algún partido. Pero estamos bien, estamos bien, estamos con, con Derek ahí, con Franco. Tenemos, tenemos grandes jugadores para, para jugar. ¿Qué te preocupa, Instituto? Creo que todo, ¿eh? estamos bueno con la salida de, de, de, de los dos Davis. Creo que están jugando más colectivo, eh, los jugadores ascendieron un poco, crecieron, sí, están jugando me mejor, eh, el tema de cuello, escala, romano, eh, no, no están, dependiente, están dependientes de, de un jugador solo como era con, con Davis, creo que pasa eso a veces, ¿no? un jugador sale, un, que es, teóricamente una estrella, sale, eh, el equipo mejora, creo que pasó eso con el instituto. Bueno, eh, está claro que los antecedentes pesan, pero después de la hora de jugar cambia la, la ecuación y cambiaron los planteles. Como hoy marcaba, no están los Davis. Ustedes metieron a Barrera, más allá de que hoy no juegue, está Vargas. Eh, ¿Cuánto diferente vamos a ver del duelo Instituto Flamengo, Flamengo Instituto, con respecto a la fase de grupo? Creo que no va a ser diferente, diferente, pero hay, hay cosas importantes. El tema de Davis, eh, Jordan, que está, el tema de, de Vargas, que está ahí, eh, el tema de más juegos en la liga, tenemos un par de, creo que 11 juegos a más en la liga. Lo, pasa lo mismo con el Instituto. Los equipos van, van cambiando la parte de algo alguna cosa, defensa, ataque. Creo que vamos a tener tácticamente, principalmente un partido diferente de los otros dos. Pero la emoción, creo que para la hinchada, para la gente que va a mirar, va a ser igual luego van a ser definidas en los últimos minutos, así creo que va, que va a pasar. Te pido la última, y no te molestamos más porque además se nos acaba el programa, eh, una consideración sobre Franco Valvi, ¿no? viene de ser eh, récord en asistencias en un partido contra el Piñeiro, elegido dentro del NBB Mundo para el Show de las Estrellas como uno de los titulares, uno de los más votados, bueno, eh, en un gran momento está viviendo Franco con ustedes. Sí, creo que en la temporada pasada estaba muy bien también, pero no era un, un director de juego, era un, más un finalizador que un director. Este año tenemos más gente ahí para apuntar, con, como el propio Zach Graham, Vargas, está, está mezclando un poco, está haciendo un poco de, de punto, de, eh, un poco de asistencia y tal. Creo que está muy bien, está más, mejor adaptado en Río, mejor adaptado a, a la comisión técnica, a los, los otros jugadores. La tendencia creo que crecer más ainda, y, y está, está muy bien en la Liga de Brasil y está muy bien en la Liga de Sudamérica también. Pablo, agradecemos el contrato y lo mejor acá en Córdoba. Sí, muchas gracias. Hasta ahí, Fabi, para cerrar y pudimos completar eh, este informe, eh, la palabra de Gustavo Daconti, el entrenador del Flamengo, el Flamengo que está terminando de entregar, que siguen tirando el aro, pero bueno, nos acercamos al banco, le preguntamos si podíamos robar unos minutos, y así sucedió. En un instituto que solo quedan populares, ya está todo vendido para esta noche, a las 15 horas además el club cerrará las actividades por esta semifinal de la Baja World Champions League, mucha expectativa, somos uno contra uno en Córdoba, Instituto Flamengo a partir de las 22 horas. Perfecto, Santi, ¿eh? buen laburo. Como siempre, la palabra de Nico Romano la mañana en 3x3, después la de Gastón Huelan en 1 contra 1. Cerrando este informe que hiciste durante toda la mañana, que fue muy bueno. La palabra del técnico del equipo de Flamengo, Clarito, en un portuñol espectacular. Así que nos encontramos eh, a la noche en Córdoba, Dios mediante. ¿Nos vemos? Sí, nos vemos, nos vemos. Si Dios quiere, nos vemos por el partido. Nos esperaremos. Estamos ahí, estamos ahí y este, mañana los esperamos a todos a las 9 de la mañana en 3x3 Radio.